Mendoza, taparon un mural realizado en memoria de Francisco Paco Urondo y Alicia Raboy. Pablo Salinas, abogado de Ángela Urondo, la hija de ambos, mostró su indignación.